Fronteras del Futuro. Las Fronteras del Futuro, que como siempre aquí en la Rosa de Ventos, llegan de la mano de Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, qué tal? ¿Y ¿Qué está... tal? Primero, la encuesta, ¿cómo ha acabado? 65% de los oyentes, casi 66%, dicen que sí, que Jesús... De Fue a alguien relevante. Exacto. Hombre, relevante, bueno, alguien sí? relevante sí, pero alguien especial. Alguien, ¿Alguien relevante especial? creo que no se puede discutir. Especial, ¿no? Sí, sí, ¿Alguien sí. Alguien con poderes especiales. Alguien o con una naturaleza especial o lo que sea. Como Houdini. Eh. Bueno, eh, vamos a bueno, vamos. Bueno, a. bueno, bueno. La que nos que estamos enviando. nos tachan de anticlericales. Bueno. No, te acerques, no te acerques tanto que tiene mucho virus. Ajo, oh. yo, yo, yo tengo todos. Eh, Javier. Yo si no toco, no creo. <risa> <risa> Como más que Santo Tomás, más que los físicos. sí Bueno, vamos a lo nuestro. A un físico, ¿no? A lo físico, sí, en efecto. Un físico asquerosito, creo. Bueno, vamos a ver. Eh, en el año pasado, a finales de 2018, en, en el mes de septiembre, hubo en el, en el acelerador de hadrones, de, en el famoso CERN, sí, sí, sí. una... una Conferencia, no una conferencia, una charla de, uno, de un físico invitado, un físico italiano invitado allí, que levantó polvaredad en el mundo de la ciencia, concretamente en el mundo femenino de la ciencia, en las científicas, y no hay que olvidar que el futuro sin ciencia no existe, el futuro sin científicos no existe, y sin científicas tampoco. Muy bien. A pesar de este buen señor. Entonces, el, a lo largo de todo este año que está a punto de finalizar, ha habido sus más y sus menos sobre la charla que este científico italiano dio y que eh, ha promovido su parte a, a favor de él y sobre todo su parte en contra de él. Hay alrededor de una eh, unión de más de 4.000 científicos y científicas en todo el mundo que se han posicionado en contra de las teorías de este, de este, de este individuo. Aquí, en España, un grupo de Físicas y físicos, en su mayoría, como digo, españoles, han expresado su rechazo a las reiteradas afirmaciones de este hombre, Alessandro Estrumia, sobre el acceso de las mujeres a su disciplina, la física, y han criticado mmm, la falta de rigor. Eh, han realizado, escribieron eh, a lo largo de este año, una carta que es una iniciativa de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, ...a la que se han sumado tanto científicos como científicas... ...y mm, personas, tanto hombres como mujeres... ...relacionadas con el mundo de la, de la ciencia. La carta, que quiero leer la íntegra, dice así... ...Alessandro Strumia es un físico italiano relativamente conocido por desgracia por sus comentarios machistas sobre las mujeres que se dedican a la física. En el mes de octubre de 2018 dio una charla en el Centro Científico en el que trabajaba como investigador invitado, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el conocido como el CERN, en la que hizo una serie de afirmaciones sexistas y sin fundamento. Aseguró que la física había sido inventada por los varones, que las mujeres no son tan buenas en física como los hombres. Que, las científicas, que a las científicas les asignan más fondos de los debidos por el simple hecho, eh, debido a, a la calidad por el simple hecho de ser mujeres. O que las eh, mujeres eh, eh, científicas Eh, ...obtienen puestos de poder dentro del área de la física... solo por su condición de mujeres. Mm. Defendió que no existe ninguna discriminación... ...hacia las científicas en el área en el que él, él y ellas trabajan. Inmediatamente las redes se incendiaron con comentarios de personas... ...entre ellas evidentemente muchos físicos y físicas... ...indignados por sus palabras. El científico italiano defendió entonces... ...que sus afirmaciones estaban basadas en su propia investigación... ...sobre la situación de las mujeres... ...que se dedican a la física fundamental... ...pero esos supuestos estudios de género que dice haber realizado... Y, los que, ...y de los que según él ha obtenido los datos que respaldan sus argumentos... ...no convencieron al propio organismo, al propio CERN... ...que al finalizar la investigación interna... ...le retiró el nombramiento como profesor invitado. Antes de esto se había publicado una carta... ...denominada la Declaración de la Comunidad de la Física de Altas Energías... ...firmada por más de 4.000 físicos y físicas de esta área de la ciencia... ...en la que criticaban duramente las afirmaciones de Strumia. Los supuestos datos en los que el físico basa sus afirmaciones... ...han sido reiteradamente criticados por su falta de rigor científico... ...pero recientemente a lo largo del año que, va, que, que termina ahora, la revista Quantitative Science Studies ha decidido publicar el artículo de Strumia que contiene la información sobre la investigación en la que se basa para llegar a sus conclusiones machistas. Medios científicos de prestigio como la revista Science se han hecho e eco de esta historia. ¿no? Una científica experta en información que ha revisado el artículo de Strumia Kasiri Sugimoto, de la Universidad de Indiana en Estados Unidos, afirma en Science que el artículo que ha evaluado es metodológicamente defectuoso y no cumple con los estándares científicos, pero que a pesar de ello se va a publicar en la anterior revista. Este no es un hecho aislado. La publicación del artículo de Strumia nos recuerda a otros hechos recientes, esta vez sin relación con la física, pero que tienen el mismo origen. Por ejemplo, la, las declaraciones del eurodiputado polaco de extrema derecha Janusz korwin Mike, que afirmó hace dos años, por supuesto que las mujeres deben ganar menos porque son más débiles, más pequeñas y menos inteligentes. O las afirmaciones de grupos que niegan la existencia de la violencia de género. Aunque aparentemente tratan sobre cosas diferentes, todas tienen algo en común. Luchan contra el feminismo y los avances para terminar con la discriminación de género. Por mucho que se empeñen los estrumbias de turno, las científicas no se van a callar ante estos intentos de desacreditar los esfuerzos para acabar, por acabar con la desigualdad ni ante las infamias que tratan de ocultar la, la realidad. Y acaban la carta... Diciendo, ya no nos vamos a callar nunca más. Claro, yo lo que veo aquí es que él ya ha debido tener una experiencia negativa, seguramente, en algún puesto que él querría eh, ocupar, pues eh, por no por ser mujer, sino por la valía que hubiese tenido la persona que ocupa ese puesto. Pues él se ha debido de sentir, ¿eh? es, una, es una cosa que yo estoy opinando, que no tengo no tengo pruebas eh de ello. Pero tal y como le veo por donde se escora está como una animadversión a las, a las él, mujeres en puestos relevantes que seguramente se, querría él y que no se, lo ha conseguido. Él eh, eh, no deja de reconocer el valor de algunas mujeres que sí han conseguido el premio Nobel de Física, que son muy pocas, como por ejemplo eh, Curie, claro. Eh, pero, claro, llega al top del top del top, pero lo que niega es que... Otras mujeres si pueden llegar a ese mismo top, si tuvieran las mismas oportunidades o las mismas condiciones de trabajo laborales que tienen es el resto de hombres.